Comienza una vez más a las 14 y 4 minutos de este jueves 9 de junio de 2011, Tarde Piaste. Está a mi derecha la señorita Carlos Cubilla. Buenas tardes, Carlos ¿cómo te va? Buenas tardes, Fede. Comiendo bien. chicle. Me anda medio mal, voy a pegar un golpe, perdón. No, sigue sin andar el, el auricular este de porquería que ahí anda de vuelta. Bueno, tenemos también al señor Rulo Castillo, del otro lado del vidrio, en la operación técnica. Buenas tardes, Rulo, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Comienza otra emisión de Tarde Piaste, un día gris, con una temperatura de 11 grados, dos décimas. Gris, Con un viento que so... cenizas. Claro, un viento que sopla a 10 kilómetros por hora con una humedad del 65%. Nos invaden las cenizas del volcán de Chile, ¿no? Cara, olvidó la. No sé, mi mamá me dijo se hay cenita, hay bonita en el techo del auto, qué sé yo. ya no, Se ¿no? estaba quemando el auto, no <risa> <Sí>. <risa> No, pero ella dice que había. Pero ¿Vos ¿no? viste la ceniza? Yo levanté, no, yo me levanté tarde. Pero, ¿Y, ¿y tu mamá no? es mentirosa? No, yo le creí. ¿Le creíste? Sí, le creí. ¿Por qué es tu mamá? O porque no, no es Está como muy emocionada, no sé qué le pasaba. Sabés como cuando cayó nieve. Claro. Pero qué loco, no sigue tanto acá. Y es el viento, es el viento. Viajan, digamos, por... Viaja la intoxicación. No, no es, no es tóxico. Son, son como partículas, ¿no? Es el magma que, que sale de abajo, que se, como que se evapora, entre comillas. Sale ¿Pero en no el hace aire. nada esa ceniza? No, esa ceniza es más, renueva el suelo, lo hace más fértil. ¿Sí? Sí. Ah. Qué sabia que es la naturaleza. Sí. Se han suspendido ya 20 vuelos del día de hoy... No sale ningún... Sí, hay arribos, pero no hay salidas. En los aeropuertos, para los principales puntos del país, por una cuestión de seguridad, esas, esas partículas pueden entrar en las turbinas y hacerle daño. Así que no hay ningún vuelo que salga. Sí, hay arribos. Gente a tener paciencia, que viaja en avión y, bueno, a esperar que se disipen un poco las cenizas. Damos nuestra línea de comunicación, que el teléfono es el... 4226-7173. La dirección de mail. Radio con todo arroba gmail .com. El Facebook Con todo comunitario Y también tenés el Facebook del programa que es Tardepiaste O si no, el mail del programa que es tardepiaste2011 arroba .com. Esos son los medios por los cuales vos podés contactarte con nosotros en este momento Siendo a las 14 y 7 minutos de este jueves 9 de junio de 2011 ¿Cómo pasa el tiempo de Rápido? Hoy tenemos varias noticias para compartir en lo que es el, lo que es el tema nacional. Básicamente, ¿no? el, el problema que ha. el problema Joclender, las postulaciones a, a presidente, las negaciones a distintas fórmulas, los cuestionamientos de candidatos hacia otros que están ejerciendo en este momento el mandato. Después. Cosas turbias, digamos, dentro de lo que es el, la, las amistades de, de, de algunos políticos. Y bueno, y Argentina también que lidera un, el salario mínimo. Bueno, vamos a empezar con la primera noticia que es... Obras Públicas. El subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala, y el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Luis Montempo, asistieron a la reunión convocada por la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja para informar sobre los fondos públicos destinados a la construcción de complejos habitacionales por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En ese contexto y con la causa, Choclender, como Marco Bontempo, subrayó que no hay un solo certificado de la Fundación que no esté invertido en ladrillos y aseguró que la estafa está por, por fuera del sistema, de convenios que les permiten a las organizaciones no guber gubernamentales construir con financiamiento del Estado. Bueno, el tema Joclender, ¿no? un tema que ha golpeado y mucho a la sociedad. Han tratado de descalificar también a las Madres de Plaza de Mayo medios de comunicación que tienen una implicancia y con lo que fue el golpe cívico-militar que se dio aquí en el año 1976, para ser más preciso, el 24 de marzo de 1976 a las 0.40 horas. Como por ejemplo en Multimedio Clarín, La Nación, atacan constantemente a Madre de Plaza de Mayo para descalificarlas, ¿no? Por este acontecimiento. Ebe de Bonafini, titular de Madre de Plaza de Mayo, dio, dijo en el programa de Víctor Hugo Morales, bajada de línea, que yo, los Joclender eran traidores y estafadores. Y por lo tanto la justicia los tiene que juzgar. El subsecretario de Obras Públicas de Nación, Abel Fatala, lo que hizo aquí fue decir, dar a conocer que no hay ni un solo peso que se haya invertido de mala manera. Siempre es justificado y siempre en ladrillos ¿no? para, la, para la construcción de estas viviendas, de este proyecto, de estos sueños compartidos que tienen las Madres de Plaza de Mayo. Jock Lender ya venía hace tiempo diciéndole a las Madres que tenían que formar una empresa y Eve no quería en realidad todas las manos no querían, querían seguir siendo una, una asociación, una cooperativa, como, quiera, como se le quiera llamar, ¿no? Sí. ¿Vos no sé, ¿sí? ¿Qué, qué opinión te merece digamos, el tema? No, también estuve leyendo en diferentes diarios, como en algunos diarios le daban a Eve, a Madre del Presidente de Mayo, cuando me los informativos y, y se notaba la diferencia, ¿no? La, la, la Nación, Clarín... Después, bueno, Tiempo Argentino y Página 12, que también leía, se veía otra manera también de cómo lo bajaba. Sí, acá tenemos dos, dos caras, ¿no? Por, por una, la que quieren ensuciar a las Madres de Plaza de Mayo y, y, y por otra, la, las personas que en realidad toman la, la formación valedera. Nadie pone en discusión que Joclender no sea un estafador. Es un estafador. Pero las Madres de Plaza de Mayo no tienen absolutamente nada que ver claro. con las estafas que puede haber llegado, llevado adelante los hermanos Pablo y Sergio Joclender, ¿no? con respecto a, la, a sueños compartidos, a la construcción de viviendas. Joclender hace rato que viene, viene haciendo esto, lo vienen investigando, mismo EVE, ya hace un año que viene sospechando de, de las operaciones de los hermanos Joclender. Pasamos a otra noticia que es, digamos, eh, se mueve en el, en el mismo marco, Marco del Pont negó que el Banco Central haya hecho la vista gorda. La presidenta del Banco Central, Mercedes Marco del Pont, advirtió que el diario Clarín miente a la hora de interpretar la información y que lo hace con total irresponsabilidad, ya que la entidad nunca dio ninguna instrucción de, de ocultar nada ni de proteger a nadie. Marco del Pont desmintió de esa manera que el Central haya dado una orden para dar de baja de los registros de deudores una serie de cheques impagos emitidos por la empresa Meldorek que sería propiedad en un 90% de Sergio Joclender. Además, el diario Clarín advirtió sobre una misteriosa secuencia y señaló que el Banco Central había hecho la limpieza de la información bancaria cuando se conoció la renuncia de Joclender a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Sí, esto es es insólito y no es tan insólito que Clarín busque por, por esos medios propios es tergiverse la información Como dando a conocer que, que Jock Lender tiene alguna implicancia con el Banco Central de la Nación. Es, es algo que roza lo ridículo. Prácticamente. ¿Cómo el Banco Central va a tener algo que ver con, con la empresa Jock Lender? Es, es solamente sentido común. Reiteramos que Jock Lender es un estafador y tiene que estar preso. Eve dijo que no va a dejarle de darle oportunidades a la gente por lo, por lo sucedido. ...las Madres de Plaza de Mayo se caracterizan por eso... ...por dar oportunidades, por dar otro lugar... ...bueno hay gente que las sabe aprovechar y gente que no... ...en este caso los hermanos Jock Lender ...no lo supieron aprovechar... ...y Clarina aprovecha este mal momento... ...que pasa en las Madres de Plaza de Mayo... ...no ella sino la institución... ...quieren manchar su institución... A, ...de cualquier manera... ...para pegarle y buscar... ...complicidad entre el gobierno... ...y yo, los hermanos Jock Lender, ...con lo que es la empresa, ¿no? y la, el lavado de dinero la emisión de cheques en blanco, etc. Pasamos a una noticia más política con otro candidato presidencial. Viner se postula. El gobernador de Santa Fe, Hermes Viner, reconoció ayer que tiene voluntad y decisión de ser candidato a presidente, aunque consideró que esperará conocer la voluntad del Congreso partidario que se reunirá el sábado en el hotel Bahuen para confirmarlo. En el marco de un agasajo que ofreció a la prensa en la sede gubernamental ubicada en Rosario por el Día del Periodista, el gobernador dio un paso más en la confirmación de la candidatura. No me queda otra alternativa que decir que sí, aseguró de manera elíptica, fiel a su estilo. Tengo voluntad y decisión, pero esto es en lo personal, porque el partido deberá decidirse en forma orgánica, y esto definitivamente se sabrá el sábado, agregó Biner. Además ratificó su deseo de ser una alternativa de un proyecto progresista para el país, en sintonía con el mensaje que dio el candidato a jefe de gobierno de Proyecto Sur. Bueno, a mí el señor Hermes Viner me parece dentro de lo que es la, la oposición una política, no sé si decirle correcta, pero tiene una línea Hermes Biner, ¿no? Por ejemplo, él no se quiso juntar con Francisco de Narváez porque obviamente tienen diferencias ideológicas. Francisco de Narváez es partidario de, de la derecha, del, del neoliberalismo, de la explotación, del narcotráfico eso es puramente, digamos, herencia del de, de menemismo, recordemos que Narváez era uno de los dueños de Casa Tía, esa empresa tipo supermercado, hipermercado, una cadena que había aquí, este señor de, de origen colombiano que viene, que bueno, está en nuestro país prácticamente desde que era muy, muy pequeño, e intenta ponerse al, a la cabeza de un movimiento ¿no? en este caso el peronismo federal o disidente o como quiera que se llame claramente Narváez no es peronista porque no aspira a que el obrero tenga un salario digno es, un, es una máscara que se pone ¿no? porque el peronismo tiene llegada a las masas pero Francisco Narváez claramente no va a tener una intención de voto muy marcada yo creo que nuevamente va a ganar el señor Cioli aquí en la provincia de Buenos Aires aunque no sea santo de mi devoción a mí me gustaría que, que ganara Sabatella, no, no me gusta mucho Sabatella pero entre Sabatella y Scioli prefiero a Sabatella entonces, bueno Wiener, volviendo un poco al tema, se mueve digamos en una, en una ideología correcta, dijo, no voy a hacer una alianza con Don porque no comulgo sus ideas con lo que el radicalismo sí en este caso el señor Ricardo Alfonsín que aprovechó la muerte de su padre para hacer política por más de que él sea un incompetente, un inoperante y que no tenga una visión política próspera para este país y para que a lo que nosotros aspiramos como nación para estar dentro de, de esos países que, que emergen con, con fuerza como lo venimos haciendo hace ya ocho años. Las políticas de Alfonsín se destacan por, por, la, por retrocedernos, ¿no? esperemos que nunca tengamos que experimentarlas. Pero bueno, esa es la oposición que lamentable tenemos. Y dentro de la oposición hay gente que todavía tiene digamos una marcada tendencia hacia su ideología, como Hermes Wiener. Que es del Partido Socialista y dice que, bueno, que el candidato se va a elegir de forma orgánica dentro de la organización. Pero es cantado ya que será Hermes Wiener quien represente al socialismo en las mesas en octubre en las elecciones próximas. Hablando un poco de radicalismo, vamos al siguiente tema. El radicalismo niega acercamiento con Macri. El candidato presidencial del radicalismo, Ricardo Alfonsín, negó ayer la existencia de una alianza con el líder del, del PRO, Mauricio Macri. El diputado macrista Federico Pinedo, miembro de la mesa ejecutiva dispuesta por el jefe de gobierno para coordinar la estrategia de los frentes electorales, también descartó la versión. Alfonsín, junto a su compañero de fórmula, Javier González Fraga, compartió ayer un almuerzo con las autoridades de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde aprovechó para aclarar que no hay una alianza con Macri y rechazó las especulaciones que surgieron sobre un entendimiento con el PRO por la falta de una figura nacional. Bueno, claramente la falta de... La, hay, aquí hay una figura nacional, ya estoy desintiendo con lo que dicen ellos, estoy, no estoy de acuerdo. Hay una figura nacional que es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que encabeza un movimiento que tiene una vigencia ya de ocho años por ser nacional, popular e inclusivo. O sea que están equivocados que hay una figura nacional. No hay una figura nacional con respecto a la, a la oposición. El radicalismo y el pro son dos, dos movimientos, no sé si los movimientos que están, digamos, en, en caída. Ricardito Alfonsín está totalmente desesperado, no tiene una intención de voto marcada por ser, reitero, No es que me deje llevar por emociones ni nada, ni nada de eso, pero creo que es así. Por ser un inoperante y un incompetente sin una capacidad para dirigir un país. Y sin ideas lúcidas. Y el señor Macri, qué decir del señor Macri y del pro, ¿no? Si hablamos de ideas lúcidas y de... De es que yo nunca y les conocí ni un, una propuesta ni un proyecto de ellos. Ellos lo único que hacen es siempre tener bueno, lo que hace la presidenta y eso denigrarlo. Pero nunca escuché la, una propuesta de ellos que diga: bueno, que sea, tiene alguien para una, una competición. La, la presidenta tiene alguien con quien competir, como la vamos a tratar con una persona. No tiene competencia porque nadie le, le hace competencia. No... Bueno, la observación que hace Carol es una observación que hacen muchos y Carol la traslada aquí al aire en este momento a las 14 y 19 minutos por tarde piaste. Carol está trasladando un cuestionamiento que se hace en muchas personas. ¿Cuál es en realidad el proyecto que tiene el PRO o el proyecto que puede llegar a tener el radicalismo? ¿Cuál es? Desconocemos ese proyecto. Pero lo que sí conocemos es asignación... Sacan de... en una propaganda a alguien que supuestamente no podía caminar y gracias, no sé si gracias a Macri puede llegar a caminar o... Esas propagandas que Sí, dan y pusieron también... Pena, eh, Macri puso dentro de sus, sus propagandas, un digamos, paralítico, partido, supuestamente, que no podía caminar. Sí, a una persona, un viejito me parece que era. era. un discapacitado que no podía caminar sí. y dice que, que gracias a, no sé, Macri, no sé si qué hizo. Sí. Bueno, también pone a gente con la camiseta de River diciendo vos sos bienvenido... Eso no, habla un poco que... de la seriedad de la campaña de Macri eh, Hay muchas cuestiones girando en torno a Macri Y lo que es su accionar como campaña política El caso este del señor Mayor Que le han sacado una foto Y no está autorizado a sacar esa foto Porque esa foto fue sacada en un contexto cínico Porque es en un asilo al cual Macri no asiste Entonces me parece un poco, un poco turbio Pero bueno, Alfonsín no tiene, no tiene propuesta, Macri no tiene propuesta, no tiene idea. Reitero y recalco todos los programas de Tarde Piaste que el señor Mauricio Macri, y también en este caso el señor Ricardito Alfonsín, no tiene una capacidad de diálogo, no puede debatir absolutamente con nadie. Si nosotros lo invitáramos a cualquiera de los dos, tanto a Mauricio Macri como al señor Ricardito Alfonsín, a sentarse aquí a mi izquierda, dando un poco de mensaje subliminal, no sentarse a, a la izquierda. No, no estaría a la altura, no sé si a la altura, pero no podría debatir los cuestionamientos de la gente común... ...de la gente que transita por la calle y es un ciudadano de esta Argentina que la lucha, la pelea... ...y trabaja diariamente para conseguir lo mejor para su país. Creo que ellos no están, digamos, insertos en lo, en lo que es la, la realidad social. Yo escuchaba a Ricardo Alfonsín, por ejemplo, decir que una de sus políticas es que los trenes vuelvan a ser lo de antes y que el tren que va a Mar del Plata vaya de Constitución a Mar del Plata en 3 horas y media, 4 horas. Le comunico al señor Ricardo Alfonsín que en, en la época del auge de los trenes jamás el tren alcanzó esa velocidad para llegar a Mar del Plata en 3 horas y media, 4 horas. llegaban en 5, 6 horas. Así que ahí ya tienen un punto por el cual cuestionar eh, digamos el, la supuesta, el supuesto sentir popular, ¿no? Y así sea así, no creo que sea tampoco, tampoco tan popular ese eso, no, es interés de la gente, que, se fijan los trenes con los que viaja toda la gente que va a laburar todos los días, no creo que toda la gente se vaya al micro a Mar de Plata a laburar todos los días, de lunes a viernes de lunes a sábado Sí, igual convengamos, no sé si este comentario es extremista, pero el laburante el que se esfuerza día a día no es ni radical ni es del pro No Es así. Es un descreído político o es, en su defecto, aliado a la izquierda, ¿no? al trotskismo, al comunismo, o es peronista. Y aquí las masas más grandes que tiene nuestra nación son las masas de los trabajadores. Y las masas de los trabajadores son peronistas. Por más que el peronismo se use muchas veces en boca, se, digamos, se pronuncia muchas veces en boca de gente que no es peronista como el señor Eduardo Dualde, que vamos a estar en minutos también hablando del señor Eduardo Dualde y vamos a estar compartiendo también más noticias que nos quedan para comunicarles a ustedes que están del otro lado escuchándonos en este programa que hemos denominado cariñosamente Tarde Piaste que hoy nos acompaña la señorita Carol Cubilla, miembro activo de Mañanero con Todo Y amiga de una chica de, de la facultad que no le tiene mucha simpatía. Bueno, son las 14 y 24 minutos de este jueves, 9 de junio de 2011. Vamos a estar recordándole, vamos a recordarles, tengo que dejar de utilizar gerundios. Vamos a recordarles que hoy es una fecha importante a nivel histórico. Pero esto en minutitos nada más, 14 y 24 minutos, jueves 9 de junio de 2011, vamos a un corte, ¿con qué tema señor Rulo Castillo? ¿Qué le pasa a Rulo? Cuando estés acá ¿Cuando estés acá de la renga? Sí señor Escuchando la renga cuando estés acá, dejamos unos minutos en el aire porque Rulo tardó en contestar en contestarme, no le llegaba agua al tanque Así que escuchando <risa> Cuando estés acá de la renga Vamos a un corte y regresamos En minutitos nada más con más tarde piano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 Servicio Telam para la radio. Fianza multimillonaria para un imputado por los sobornos de Siemens. El juez federal Ariel Lijo fijó en 12 millones de pesos la fianza para que el empresario Carlos Sergi pueda quedar en libertad. Sergi está involucrado en la investigación por los sobornos que permitieron los contratos multimillonarios para la confección de los DNI en los años 90. Los contratos de los DNI favorecieron a la empresa Siemens a la que Sergi dirigía entonces. Sergi, de 78 años, vive en un piso del barrio porteño de Palermo, beneficiado con la prisión domiciliaria. Copa América, la selección a puro entrenamiento. Con la presencia de sus principales figuras como Lionel Messi y Carlos Tevez, el equipo que conduce Sergio Batista realizó hoy su segundo entrenamiento en el predio de la AFA N6. El plantel no estuvo completo, ya que no se contó con la presencia de los jugadores del fútbol local y tampoco Nicolás Pareja, quien se encuentra en Rusia. Programa Sueños Compartidos. No se paga un solo peso que no esté invertido en ladrillos. Lo dijo el subsecretario de Obras Públicas de la Nación Abel Fatala, en referencia a la construcción de viviendas por parte de las Madres de Plaza de Mayo. El funcionario dio detalles del papel de control del Estado en las construcciones habitacionales en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy en ejecución tenemos 7.000 obras, tenemos 7.000 certificados que se procesan en la Secretaría de Obras Públicas para justamente llevar adelante el pago correspondiente en lo que corresponde a las obras de que se trata. En el caso de Madres no es una excepción, se da exactamente el mismo tratamiento. Viene con un informe técnico de obra, viene con un informe técnico de la jurisdicción se revisa a partir de los técnicos que tiene la Secretaría de Obras Públicas y a partir de ahí ingresa al circuito de. y no hay un solo certificado en el caso de las jurisdicciones que están trabajando en el programa Sueños Compartidos no se paga un solo peso que no esté invertido concretamente en ladrillos o paneles Se suspenden todos los vuelos. Por la presencia de cenizas provenientes del volcán Puyegüe sobre el área metropolitana de Buenos Aires, no saldrán vuelos desde el Aeroparque Jorge Newbery y desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La Secretaría de Transporte informó además que por el momento continuarán cerrados los aeropuertos de Bariloche, Chapelco, Esquel... Releu, Viedma, Neuquén y Bahía Blanca, mientras no mejore la situación climática. Servicio Telam para la radio.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 Perdóname si alguna vez fui descortés Como una hormiga a la deriva por el andén Escuchando Papo, descortés si no me equivoco, ¿no? Son las 14 y 35 minutos de este jueves 9 de junio de 2011 Otro bloque de Tarde Piaste, este programa de interés general Que abarca temas nacionales e internacionales durante la duración, durante su programa, digamos, en el espacio de una hora, junto a la señorita, señorita Carol Cubilla y el señor Rulo Armando Nicolás Castillo. ¿Armando? Sí, Armando. Armando el <risa> de nuevo blando. Bueno, volviendo un poco al plano político, señorita Carol, señores radioescuchas que, nos, que se, se quieren comunicar con nosotros, el teléfono es el... 4226-7173. El mail es... radiocontodo.com Y el Facebook es... Comunitaria con todo. <risa> Comunitaria con todo. Exactamente. <risa> y el Facebook del programa es Tarde Piaste Tardicia. y la dirección de mail de este programa es tardepiaste Piaste, 2011, arroba hotmail.com Volviendo al plano nacional y un poco al plano electoral, el señor Dualde lanzó otra candidatura junto con el señor Mario Das Neves. Ahora yo, yo no, <risa> no entiendo. ¿No tienen vergüenza? Das Neves hizo fraude, Dualde, vos claro, la estás apoyando. Bueno, Dualde... <risa> la verdad que no, no me explico. Pero bueno, lo quería comentar para que estén informados de qué... De que... De qué está hecho este candidato que se llama Eduardo Dualde, ¿no? Que apoya a los fraudulentos, que dice que aquí hay que integrar al que quiera Videla y al que no lo quiere. Que mató a Costec y a Santillán. Bueno, un montón de cosas que ha hecho Dualde por este país, ¿no? Así que a la hora de votar hay que tener esas cosas bien presentes. Pasamos al siguiente tema que es sobre filmus y, y la ciudad y las críticas, ¿no? Filmus dice que la ciudad de Buenos Aires se aleja del desarrollo. El candidato kirchnerista a jefe de gobierno porteño, Daniel Filmus, criticó el semblante agresivo que muestra Mauricio Macri en su campaña electoral para retener la ciudad y se lo atribuyó a que las encuestas no lo favorecen. Los números están mostrando que el Frente para la Victoria está en condiciones de ganar en primera y segunda vuelta. Y seguramente en eso radica su gran preocupación, especuló Filmus. El candidato criticó la campaña de Macrista durante un acto que se realizó en la histórica esquina Homero Manzi, en el barrio porteño de Boedo, donde se presentó la publicación Gestar a cargo del responsable del Instituto de Estudios y Formación Política del Kirchnerismo y titular del ANSES, Diego Bossio. Lo acompañaron el candidato a vicejefe, Carlos Tomada, y el candidato a legislador, Juan Cabandier. Bueno, Macri que hace su campaña en base a críticas destructivas hacia el gobierno nacional y popular... No va a ganar Macri para mí Creo que las elecciones se van a volcar a favor del señor Daniel Filmus En primera vuelta y en segunda vuelta también Va a haber un balotaje seguramente no va, no va a haber una amplia mayoría dentro de lo que es La, la votación con respecto a los que voten a Macri y A los que voten a Filmus Van a ser más los que voten a Filmus Pero va a haber un, un balotaje. Y en el balotage me parece que va a ganar El señor Daniel Filmus Esto es importante. Pino Solanas no creo que entre, digamos, entre, el, ese, entre ese podio, digamos, de los que más votos conseguirán. Se va a quedar sin el pan y sin la torta, Pino. Se quedó sin el plano nacional, se alejó sabiendo que perdía y se va a quedar sin la Ciudad de Buenos Aires. Así que veremos, veremos qué, qué pasa en, en julio en la Ciudad de Buenos Aires. Ya falta muy poco, falta un mes. ...aproximadamente, porque se va a votar el 10 de julio, estamos a, a 9 de junio... ...así que el mes que viene sabremos bien cuál es el, el que ganó en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, Macri viene haciendo campaña, pegándole al gobierno, pegándole a Filmus... ...diciendo Gansadas, porque lo único que hace es decir Gansadas... ...no modulando bien, siendo una persona poco locuaz y poco inteligente... ...el señor Mauricio Macri se mueve por la vida... ...haciendo campaña con miserias ajenas que no existen, obviamente. Pasamos a otro tema, que también tiene que ver un poco con Macri... ...y los candidatos que la apaña, como el señor Rabino Bergman. Piden informes sobre la fundación de Bergman. Uno de los señores públicos que más utilizó el rabino conservador Sergio Bergman... Para construir su candidatura está a un paso de caer en el ojo de la tormenta electoral. Ayer el legislador porteño de Nuevo Encuentro Gonzalo Ruanova presentó un, period, un pedido de informes para que el gobierno de la ciudad explique en un plazo máximo de 30 días si la Fundación Argentina Ciudadana mantiene convenios, acuerdos o programas en materia de seguridad con la Administración Puro. Según el legislador, que busca su reelección en la lista de sabatelismo porteño, Esta ONG tuvo su principal aparición en el mes de abril de 2010, cuando los medios de comunicación anunciaron que esta fundación de Berman iba a participar del Monitor Ciudadano, una institución que estaba prevista en el Plan de Seguridad Pública que se iba a dedicar al seguimiento y evaluación de la Policía Metropolitana, recordó Ruanova. Bueno, hay grandes negocios dentro del macrismo, con gente que es afín al mismo movimiento, Uno de ellos es el Rabino Berman, que se va a postular como primer legislador, si no me equivoco. Un tipo también, un tarado. El Rabino, perdón que me exprese así, pero es, es la verdad. Berman es un tarado que, que, que usa frases constantemente, no sé, dice, dice cualquier cosa, va a la televisión... No, no, ni siquiera merece que hablemos de, de Berman porque es una persona incapaz de realizar algún cambio radical en la ciudad de Buenos Aires que sea para bien de los, de los habitantes de, de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, así que no, no me merece ni, ni mi respeto ni mi, ni mi tiempo al hablar del señor Berman. Otra noticia, le dejamos para lo último, muy importante, que para mí es, es noticia... ...tiene que ser una noticia nacional... ...que obviamente no se da a conocer... ...en los grandes multimedia de comunicación... ...por una cuestión de que... ...no son... ...sienten una... ...no sienten simpatía por el gobierno... ...pero para mí es de suma importancia... ...y lo tienen que saber todos nuestros radioescuchas... ...que están en este momento... ...atornillados a la silla escuchando tarde Piaste... ...y es que Argentina lidera el salario mínimo... ...Argentina lidera el salario, el salario mínimo... ...el salario mínimo vigente en la Argentina de 1.840 pesos en la actualidad, se ubica en el tope de América Latina y en el puesto 19 a nivel mundial, según un estudio comparativo realizado por la Universidad de Belgrano. Para confeccionar el mismo, los investigadores tomaron en cuenta la real capacidad de compra de los salarios en cada país, es decir, la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con el sueldo mínimo en cada nación comparada. Bueno, estamos entre los 20 países de mejor salario mínimo vital y móvil del mundo. Dato no menor de entre no sé cuántos países hay en el mundo. Estamos encabezando a nivel latinoamericano el tema salario mínimo vital y móvil más alto de América Latina. Esto me parece para festejar. Obviamente todos me dirán, ¿y la inflación? Que es una pregunta que se hace mucho. Bueno, está bien. No hay que negar que hay una inflación, pero... Tenemos un salario mínimo vital y móvil muy alto, señores. El mejor de América Latina y entre los 19 mejores del mundo. Creo que es una noticia positiva, sí. ¿no? Sí, sí. Sí, así siempre hablamos con profesora de análisis que, bueno, no es muy kirchnerista, pero me, me decía que ella no se ve, eh, siempre para la clase media no ve beneficios, siempre la baja. Pero lo que hablábamos con un compañero, le decíamos cuántas veces le, le, le subieron el sueldo, tuvo aumento de sueldo en estos últimos años. Y hace cuánto que no tenía sueldo. Y nos decía que sí, que es verdad. Que ahora, que en este año es el primer año que pudo cambiar el auto, no sé después de cuántos años. O sea, no, se queja de hija de puta que es en realidad porque... Bueno, una... se ha dejado llevar por sus sentimientos, Karen. Ay, sí decía, ¿no? Pero bueno tu profesora se declara anti kirchnonista, no no ella dice que no, siempre hablando dice hermana termina convenciendo, porque ella cuenta historias y bueno y se da cuenta en este gobierno compartiendo de de de... historias. Ahora con estamos, ahora a estamos la viendo la no, ahora política. estamos viendo eh época Alfonsín, Menem y nos dice me termina convenciendo, que ella no cree en las reelecciones, pero que sí lo que hacíamos, no tiene alguien, no tiene un opositor como para decir bueno, no vota a Cristina, ¿quién vota? ¿Y hay algún participante de esa clase que, que sienta simpatía por el menemismo? No, no, no es que muchos todavía tampoco opinan. Cada Vos sos una son... de las que opinás, se puede decir. Sí, sí, yo y, y, y siempre hay y a favor hablando de, de este gobierno, ¿no? De hoy. Y eso es lo que decía la profesora. Y yo digo, bueno, pero. O sea, saquémonos, usted... saquémonos un poco la careta y decir, bueno, que, que la objetividad y esto. ¿Vos sos kirchnerista, no. Carol? Eh, no me considero ningún partidaria de nada, pero solamente, pero, o sea, como ciudadana veo los cambios y estoy a favor de este gobierno, viendo las, las cosas que hay y la inclusión que hay, la participación social y de los jóvenes y. De, y de toda la inclusión que está viendo allá en la educación, o en sea, eres una persona apolítica, pero que ve los cambios que se vienen gestando aquí desde el año desde 25 de mayo del año sí. 2003. Sí, como hablamos con la profesora, la profesora dice que ya siempre ve que, que es todo para los de clase baja y que la clase media no no tiene su, no, no encuentra todavía el beneficio. Pero, y le decíamos con un compañero, "Está bien, ¿y de qué se queja? O sea, sus hijos van a la escuela pública, sí no hacía. Sí. Eh, sus hijos tienen, van, tienen educación, tienen salud eh, los derechos básicos que una clase mini, eh, también baja también los tiene que tener así sea, eh, porque una compañera dice que está mal para ella esta la compañera la gorda <risa> que te contaba hoy dice que para ella está mal que le paguen a las mamás para que lleguen a sus hijos a vacunar bueno, decirle que... de mi parte que es una estúpida <risa> bueno <risa> ya dijo de... mi compañero de trabajo que sos una estúpida y que antes de, de decir semejantes barrabasadas. Y que hay muchos padres que, que llevan a los hijos a la, a la escuela solamente bueno, para no cobrar no eso. Más, ¿no? ¿Viste qué bronca te da? a lograr, va? vas a lograr, <risas> vas a lograr calentar. El señor Rulo Castillo se declara kirchnerista. Saquémonos la careta. ¿El señor Rulo Castillo es kirchnerista? No, yo, yo opino lo mismo que de de no yo En parte sí. <risas> no, yo creo que todos apoyamos al gobierno. No sé si decirnos kirchneristas, kirchneristas a fondo, pero... Creo que dentro nuestro hay uno, un ser que es kirchnerista. Todos tenemos sí. nuestro... Es, es, es <risa> un, enano un enano kirchnerista. Esta es una radio que se caracteriza por, por ser eh, sincera, por sobre todas las cosas, creo yo. No, de, ser Decir que uno es, que es kirchnerista es ser sincero, de sacarse esa careta de, de la objetividad que no existe, porque acá no estamos hablando de un objeto... Estamos hablando de hechos concretos que se vienen gestando desde el año 2003 hasta la actualidad. Asignación Universal por Hijo, estatización de AFJP, juzgar a los genocidas, el sueldo, más alto, el sueldo mínimo vital y móvil más alto de América Latina y posicionado entre los 19 mejores sueldos mínimos vital y móvil del mundo. Cooperativas Argentina Trabaja, construcción de 1097 escuelas. Creo que hay motivos. A los cuales ser kirchnerista. La pregunta del millón. Federico Campos. ¿Es kirchnerista? ¿Es kirchnerista? A lo que Federico Campos responde. Es kirchnerista. <risa> <risa> es kirchnerista hasta los huesos. Y bueno, el que siente que soy un papanatas. Puede sintonizar en este momento al señor Sabini. Si tiene ganas. O al señor leal. Pero bueno, Federico Campos es kirchnerista, es peronista y aspira a que todos los obreros y todos los, los descamisados de la patria tengan igualdad de oportunidades a la hora de encarar la vida en lo que es educación, en lo que es salud y en lo que es porvenir para dentro de, de los años que a venir. ¿no? Que todos ¿no? Los, los ciudadanos de la patria tengan la, la igualdad de oportunidades que realmente merecen que tengamos la educación y la salud que merecemos. Eso es a lo que aspiro yo... ...y creo que es a lo que aspira también el modelo... ...al cual muchos critican... ...de una clase media, como bien resaltaba Carol... ...que se queja de por ahí de lleno que tiene, manda, critica a la escuela pública mandando a sus hijos a escuela privada, por ejemplo. O sea, si vos criticás a la escuela pública, mandá a tus hijos a la escuela pública y fundamentá por qué criticás a la escuela pública y no los mandes a, parte, a la escuela Aparte dice que ya no se ve beneficiada en nada por el Estado. Pero si no tenés necesidad, o sea O sea, ella se declara ya de por sí clase media. Porque se, tienen salario que marca, que a partir del salario, como es, no sé a partir de cuánto, ya no te entran, no tenés, no podés asistir a unas par de cosas que el estadio, beneficiarte de otras cosas. Pero porque tenés un salario alto. No sé, ¿Qué es lo que querés? Que... Y sí. <risa> o sea, lo, yo lo que veo al discutir con la gente, que la gente ve las cosas malas ¿no? de, de este gobierno, que no ve todo lo, lo bueno que en realidad hizo el gobierno, y creo que se llama O sea, en la opinión le pesan más las cosas malas que las cosas buenas que hizo el gobierno. Es que yo creo que el ser humano también es negativo por naturaleza en algún momento. Aparte, cuestiones. si no empezamos por, por, las, por las necesidades primarias, quizá más adelante a la reelección las cosas se van a ir profundizando y, ya, y le va a tocar a la clase media también tener su beneficio. Pero empecemos por, la, por las prioridades, por el, la necesidad, el, la educación, la salud de los que menos tienen. No podemos pretender que tengan los que más tienen. Hay Yo mucho... personalmente aspiro a que este modelo se siga profundizando, aspiro a la profundización completa del modelo hasta que tengamos una Argentina ejemplar como la que se viene puliendo desde el año 2003 ¿no? se viene trabajando fuertemente en eso esperemos que la señora Cristina Fernández de Kirchner sea la presidenta hasta el 2015 y posterior al 2015 que haya una reforma en la constitución que le permita a esta señora presidenta ...seguir en el, en el mandato... ...o poner un candidato que... ...que sea... ...que mantenga las mismas bases, ¿no? ...de lo que es realmente el, el kirchnerismo... ...puede ser fanatismo lo mío... ...o no, o puede ser... ...puede entrar en, en fanatismo o conciencia... ...yo creo que hay un poco de las dos cosas... ...fanatismo porque... ...tanto el señor Néstor Kirchner... ...como la señora Cristina Fernández de Kirchner... ...han despertado en este... ...en esta persona que les habla un interés político muy pero muy grande. Todos los días me levanto pensando en las políticas que se implementaron en mi país y en las políticas a venir y en los políticos que quieren el retroceso de este hermoso suelo. Entonces me considero militante de una causa y como tal aspiro a que esa causa se profundice cada día un poco más. Son las 14:51 minutos de este jueves 9 de junio de 2011. Tenemos una efeméride muy importante para el día de hoy que Carol la va a decir que es con respecto también un poco al, al tema peronismo y todo eso. El 9 de junio de 1956 se produjo en Argentina un levantamiento cívico-militar contra el gobierno de facto posterior a la caída del entonces presidente Juan Domingo Perón. La rebelión estaba encabezada por el general Juan José. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? La rebelión estaba encabezada... No, no, pero a ver, me parece que hay algo... Vol, volvé, leelo de vuelta. La vuelvo a leer? Sí, el 9 hay... de junio de 1956 se produjo en Argentina un levantamiento cívico-militar contra el gobierno de facto posterior a la caída del entonces ah. presidente Juan Domingo Perón. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien, está bien. La rebelión estaba encabezada por el general Juan José Valle, quien después del fracaso del levantamiento fue fusilado por orden del gobierno ...estaban al frente de ese gobierno el general Pedro Eugenio Aramburu ...como presidente y el almirante Isaac, Isaac Francisco Rojas como vicepresidente. Hubo otros fusilamientos, varios de ellos de civiles... ...en una represión sangrienta que no se justificaba. Hay varios puntos para rescatar de aquel hecho histórico... ...que no debe caer en el olvido. Bueno, Aramburu y su periodo, también conocido como los fusiladores... ...o algo así, fusilaron a varios civiles en un basural de José León Suárez... Fusilaron al general Valle, que eran militares peronistas. En ese momento era mala palabra decir peronismo y bueno, se intentó a través del mismo método con el que había interrumpido Aramburu, un gobierno democrático, volver a ese poder popular que había gestado el señor general Juan Domingo Perón. Pueden ustedes leer el libro Operación Masacre que está reflejado también un poco el tema de, de, este, de, de la Revolución Libertadora, llamada así por, por el señor Pedro Eugenio Aramburu. E Isaac Rojas era el, el, el vicepresidente, ¿quién era? Sí, Isaac Francisco Rojas. Isaac Rojas, bueno, la Revolución Libertadora que intentó acá acabar con el peronismo, cosa que no pudieron. Aramburu se murió ajusticiado. No voy a decir que me parece bien porque por ahí parece que soy, no sé, un extremista, pero bueno. Murió por su propia medicina, vamos a decirlo así. Está lejos ya, está pasando... No está, no está pasando en las nubes porque está, creo que está por abajo de la tierra, está más en el infierno que en el cielo. Así que reivindicamos la lucha de esos idealistas que querían que la Argentina siga avanzando y que el presidente del pueblo, el padre del pueblo, el general Juan Domingo Perón, siga con su mandato. Así que un día como hoy reivindicamos a aquellos héroes de 1956 que trataron de, de liberar a nuestra patria de... ...de esa generación de, de pusilánimes... ...de incompetentes y de genocidas... ...que, bueno, que tanto nos castigaron a, en Argentina... ...como fue no, que yo, Aramburu, Videla, Macera... ...todos esos que se dicen militares... ...y realmente no lo son, son serviles al imperio... ...así que desde aquí festejamos... La, ...el alzamiento contra el golpe de estado... ...que llevaba adelante Aramburu... ...reivindicamos a los luchadores... Del año 1956 Que hicieron todo lo que estaba a su alcance Para que la democracia siga su curso Y también siga su curso Ese movimiento popular Que también nos hizo a todos los argentinos Y que perdura hasta el día de hoy Siendo las 14:55 y minutos Nos vamos a despedir Que te yes. vaya muy bien, Carol hoy. igualmente ¿Qué materia tenés hoy? Hoy tengo pedagogía Y corporeidad ¿Y corporeidad? ¿De qué se trata esa materia? Corporeidad y motricidad El cuerpo. Y no sé cómo se llama. Sí, es todo con el cuerpo, movimiento. ¿Y qué hacen en esa clase? <risa> no te puedo contar. No, <risa> no nos enseñan a, a conocer a tocarse un poquito. nuestro cuerpo. ¿Se tocan? ¿Se tocan en la clase de cuerpo vida? <risa> sí, también, a no, veces si ¿Sí? nos tocamos. <risa> ¿Eh? ¿Cuán? ¿Ahí qué hay? Una cosa así. No, no. Rulo Castillo, ¿qué tiene pensado para el día de hoy? Hoy es mi día libre, no tengo facultad, así que no sé. Se, se vino con una estudiar. gorra tipo comunista. A los Luigi, a lo me parece. Sí. Así que hoy va a descansar, se puede decir. Y vamos a estudiar en casa, tranquilo. Bueno, yo tengo que ir al médico hoy. Ah, sí. Sí, tengo que dirigirme hasta la capital federal. ¿Qué te anda pasando? Sí, no, me pasan muchas cosas que bueno, no, no. En otro momento las contaré al aire. Creo bueno. que no es el momento porque ya terminamos el programa, pero bueno. No hay tiempo. Bueno, esto ha sido Tardepiaste, señores, por Radio Comunitaria con todo, que nos da este espacio para expresarnos y para poder comunicarles a ustedes lo que viene pasando en el país, en América Latina y en el mundo. Esto ha sido Tardepiaste. Nos encontramos mañana a la misma hora en la misma emisora 102.5, por esta radio comunitaria, esta familia hermosa que se llama Radio con Todo. Hasta mañana, Carol. Hasta mañana. Hasta mañana, Rulo. Hasta mañana. Nos vemos, gente. Tenemos patria. Y así les hablé yo a los albañiles. La patria es un peligro que florece. Niña y tentada por su hermoso viento, necesario es vestirla con metales de guerra y calzarla de acero para el baile del laurel y la Aurelia muerte. Los albañiles, desde sus andamios, hacían descender cautelosas plomadas. Leopoldo Marechal, poeta, ensayista y dramaturgo argentino. 11 de junio de 1900. 26 de junio de 1970.